Es cierto en nuestra vida, lo mismo es, es, es verdad en nuestras relaciones, es verdad en todo lo que hacemos, debemos aprender. A mí me encanta la iglesia, cuando venimos a la iglesia venimos a aprender. Si usted no aprende, usted ya se ha puesto solito una barrera y si no aprende no hay crecimiento, no hay crecimiento. No hay desarrollo. Todo lo que está a su alrededor se queda igual. Si no se muere, se queda igual. Saben que una vez hace muchos años, muchos años, andaba yo visitando un lugar lejos en mi país. Esos lugares donde es montaña y apenas se está abriendo camino y ya habían puesto la electricidad y apenas la gente estaba allí comprando sus televisores y estaban dando... Eh, estaban presentando unas imágenes de la capital y habían construido recientemente un edificio muy alto el edificio más alto de mi país que no es tan alto como otros pero era el más alto y sigue siendo creo que el más alto digo yo eh, y me dice un niño que estaba para mí niño tal vez tenía 10 años y me dice verdad que ese edificio no es verdad y yo claro que sí es verdad y me dice no cómo pueden construir algo tan alto yo nunca he visto algo tan alto claro vives en la montaña nunca puedes ver un edificio tan alto me dice yo no creo que sea verdad pero yo le decía sí es verdad me dice pero yo no le creo ante la verdad y ante los hechos él dudaba hasta el día que lo viera por sus propios ojos así nos pasa a nosotros a veces se nos habla la verdad se nos enseña lo que es mejor y dudamos y decimos eso no funciona hasta que un día nos vemos en la necesidad De echar mano de esa verdad para que las cosas cambien a nuestro alrededor Debemos aprender y una de las cosas que nosotros debemos aprender Y debemos desarrollar en la iglesia es el liderazgo Debemos desarrollar liderazgo en la iglesia Yo me recuerdo cuando el apóstol Pablo le decía a los otros Sean imitadores de mí como yo de Jesucristo Como diciéndole a los hermanos Yo sigo a Cristo, ustedes sigan a mí y entonces otros lo van a seguir a usted. En el libro de Filipenses, busque conmigo Filipenses capítulo 4. En el libro de Filipenses. En el capítulo 4.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 con Clemente también, y los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Mira qué interesante, el apóstol Pablo quiere lanzar allí una imagen interesante a la iglesia, dice. Le dice al liderazgo, le dice a la persona a que le está escribiendo, yo ruego que ayuden a quienes, dice allí, a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. El apóstol hace un llamado. Un llamado a los que son líderes en la iglesia. ¿Para que ayuden a quién? A otros líderes. ¿Por qué? Porque el apóstol quiere procurar el desarrollo de la iglesia. El apóstol quiere que haya desarrollo en la iglesia. Debe haber desarrollo. Usted lo puede ver porque de alguna manera usted debe haber crecido desde el primer día en que usted llegó a la iglesia hasta ahora. Hay gente que me dice a mí, pastor, es que yo estoy buscando una iglesia donde crecer. Porque en la iglesia donde voy no crezco. Pero debemos reconocer que crecemos. Aunque sea poquitos, pero crecemos. ¿Verdad que sí? Aprendemos a hablar mejor. Aprendemos a comportarnos mejor. Aprendemos a cantar. Aprendemos hasta palmear. Aprendemos a levantar las manos. Aprendemos a orar. Aprendemos quién es Dios. Aprendemos a buscar en la Biblia, aprendemos y cada vez que aprendemos crecemos Estamos recibiendo ayuda para ser desarrollados Ahora esa ayuda que nosotros damos no viene solo de una dirección Esa ayuda que nosotros damos debe venir de muchas direcciones Y en el libro de Efesios, por favor vaya conmigo al libro de Efesios En el libro de Efesios, vamos a ver si, si estoy yo bien aquí. En el libro de Efesios, en el versículo 16, perdón, capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo está hablando de un regalo que Dios se ha dado a la iglesia. Ese regalo se encuentra en el versículo 11. ¿Sabía usted eso? Y dice: Y él mismo constituyó, ¿qué dice? A unos, a otros. A otros, a otros y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros que dice profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Saben que estas personas son, ocupamos como personas un ministerio, pero somos un regalo del espíritu a la iglesia. Ahora usted dice solo el pastor, no quizás aquí entre la iglesia hay evangelistas y entre la iglesia hay profetas. Y hay maestros, es un regalo y dice, tenemos el propósito de perfeccionar a los santos para que hagan la obra del evangelio. Ahora miren qué interesante, en el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, hablando de la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que dice? Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose el amor. El cuerpo crece, la iglesia crece, cuando cada miembro se ayuda mutuamente haciendo lo que tiene que hacer, la mano, la mano, lo que hace la mano, el pie, lo que hace el pie, la cabeza, lo que hace la cabeza, el hombro, lo que hace el hombro, la rodilla, lo que hace la rodilla. Según la actividad propia de cada miembro se mueve el cuerpo, ¿para qué? Para desarrollarse, para crecer. Por eso yo quiero motivarlos hoy a pensar en. En liderazgo A ir más allá Pablo le decía a Timoteo Lo que has oído de mí ante muchos testigos Esto manda Y esto eh, Exhorta A hombres fieles que sean idóneos Para preparar también a otros Si usted quiere buscarlo en Timoteo 2 Timoteo 22 Mire qué lindo esto Mire qué lindo Aquí hay cuatro generaciones de enseñanza Yo quiero preguntarle a usted Usted le está enseñando a alguien Sí a mis hijos. ¿Y a quién más? Porque su actividad propia como miembro debe impactar a otro que está a su lado. Su actividad propia como miembro debe motivar a otro que está a su lado. Su actividad propia como miembro debe de ser de inspiración para otro que está a su lado. Amén. ¿Verdad que sí? No puede ser que solo el pastor y la pastora motiven. No puede ser que solo el maestro o el discipulado motive. Todos debemos motivar, todos debemos ser ejemplo. Mire lo que dice aquí en Timoteo 2 Timoteo 2.2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. que dice? Que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo dice, ¿lo que has oído de quién? De mí. ¿Quién fue el que oyó esa enseñanza? De Pablo. ¿Quién es el que oyó esa enseñanza? Timoteo. Timoteo. Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, mujeres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Oye qué interesante, Cómo cada miembro se ayudaba para ir pasando la enseñanza, para ir pasando el evangelio, para ir comunicándose principios de liderazgo, ¿para qué? Para que todos fuéramos creciendo y todos nos fuéramos desarrollando, todos nos fuéramos desarrollando, por eso queremos hablar de liderazgo. Ahora usted me pregunta, ¿y qué es liderazgo? Bueno, déjeme decirle, primero hay una frasecita allí muy linda, que dice, no me digas qué tan arduo trabajo, qué tan arduo trabajas, dime cuánto realizas, y ahora al final vamos a darnos cuenta por qué de esto. Pero miren qué interesante, aquí tengo yo algunas definiciones de liderazgo, Y yo quiero que usted las vea Cuando hablamos de liderazgo Estamos hablando de una persona que guía Las actividades de otros Y que él o ella misma actúa Y ejecuta para hacer que se produzcan Dichas actividades Tiene visión, tiene fe Y la capacidad de interesarse Y comprender Usted dice, ay pastor yo no soy un líder Entonces, Bueno, es que un líder no nace Un líder se hace ¿Oyeron? Pastor es que yo no tengo esa capacidad hay que desarrollarla Hay que desarrollarla Yo quiero decir esto con mucho respeto y con mucha admiración Verdad que muchos han venido a este país no a hacer lo que estaban acostumbrados a hacer en sus países Y tuvieron que aprender a hacer otras cosas verdad que sí? Y tuvieron la capacidad Si en su país le hubieran dicho oiga usted va a hacer eso Usted dice no hombre jamás podría yo aprender eso sin embargo Tenemos la capacidad para aprender. Podemos ser personas que guían a otros. Pueden leerlo bien desde allí, ¿sí? Esperamos que para el domingo tengamos el nuevo proyector. ahí arriba eh, alguien nos hizo eh, el adaptador allí para poner el nuevo y no quedó bien. Entonces eh, tenemos que volver a hacerlo. Pero ya lo tenemos aquí el proyector. Entonces se va a ver más grande, más bonito. Y cuando llegue la pantalla... Esperamos que lleguen estos días también, se va a ver todavía mejor. Amén. Bueno, ahora miren qué interesante. Un líder es una persona que ejerce la acción a través de la influencia efectiva y personal. Y me gusta esto. Hay que ejercer influencia. La influencia efectiva y personal en la dirección de una empresa o de la iglesia. Y en el desarrollo del potencial hasta convertirlos en medios prácticos y provechosos. Un líder es una persona que ejerce, ¿qué dice?, Que ejerce, ¿qué dice allí? La, a través de la influencia efectiva y personal, dice. Un líder es una persona, eh, ejerce la acción a través de la influencia efectiva y personal. Ejerce, ejerce. No es una persona que simplemente se queda parada, sino que hace la fuerza para que le llegue a otro su influencia. Yo creo que nosotros debemos de ser personas, eh, ¿cómo es que le digo yo a las visitas? Los, los domingos, para las personas que nos visitan, tenemos una recepción. Así es que tienen que venir el domingo otra vez para que estén en la recepción. No se lo pueden perder la recepción. Y yo les digo el domingo a las personas que yo pongo mi teléfono allí en el boletín, ponemos nuestro teléfono adrede, a propósito, a propósito, para que sepan que nos pueden llamar. Yo creo que uno debe ser un líder que, que a través de la acción ejerza la influencia a propósito. Por ejemplo, yo quiero que mi hijo me vea ofrendando a propósito. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi hijo aprenda. Yo quiero que mi hijo me oiga cuando yo digo, voy a ir a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque a propósito yo quiero que él sepa que yo tengo un tiempo para leer la palabra de Dios. Amén. Amén. Yo quiero que mi hijo me oiga decir me encanta ver un canal cristiano Ahora cambiamos eh, eh, de canales en nuestras casas y está el canal de enlace Yo no sé cuántos tienen la facilidad de tener un canal como enlace Y pasamos allí metidos en enlace Me dan ganas a mí cada vez que un pastor predica hace la invitación Pasar ahí frente al televisor y arrodillarme para que ore por mí también ¿Verdad? Yo quiero que ellos sepan, mi esposa lo pone y yo lo pongo en la casa Y todo el día estamos viendo enlace A mí me encantan otros programas, pero Mejor enlace, amén ¿Qué estamos haciendo? Ejercemos la acción a través de la influencia con propósito Yo quiero que su hijo sepa que usted viene a la iglesia con propósito ¿Para qué? ¿Para que él aprenda? A venir a la iglesia, amén Yo quiero que su hijo y su hija la vea usted bendiciendo para que a propósito aprenda a bendecir. Ayudando a otros para que a propósito aprenda a ayudar a otros. Siendo honesto, siendo honesta para que a propósito lo sea. Déjenme contarles esto. En, en, en Costa Rica y, y yo sé que en muchos países lo hay. Hay unos vendedores que nosotros llamamos polacos. Son esos vendedores que tocan la puerta de su casa y te venden muebles o te venden ropa a pagos. Les llaman de otras maneras, ¿verdad? En otros países, ¿cómo les llaman? ¿Saben de quiénes estoy hablando? ¿Aboneros? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Mercachifles? Ah, en Bolivia, oiga. Ahí me dicen, ahí viene un mercachifle y me parece que es alguien que vende chicles. Abonero, y yo le digo, sí, allí está la grama, ¿verdad? Polaco, imagínense ustedes, les decimos nosotros, y pregúnteme, por qué. Por los polacos, ¿verdad? Porque eran un poquito tacaños. O gente muy. ¿verdad? Si usted es polaco, perdón. Pero. La mamá nos decían a nosotros, no mientan, tienen que ser honestos. Y llegaba el polaco a tocar la puerta y le decía a uno, vaya, dígale que no estoy. Perdón, ¿verdad? Pero. O en otros casos era peor. Ahí viene el polaco y los niños se escondían. Porque la mamá se escondía, le tenían miedo al polaco porque creían que era el, el coco, ¿verdad? O el cuco, o que era alguien que les iba a hacer el, el viejillo del saco que se los iba a llevar, ¿verdad? Todos se escondían porque venía el polaco. Los niños ni sabían. Y la mamá, no hagan bulla, no hagan bulla, ¿verdad? Porque no quería abrir la puerta para, que no, para no pagar ese día y los niños le tenían pavor al polaco. No, no. ¿Qué influencia estamos haciendo allí? Algo malo, estamos diciéndoles que hagan algo que no queremos vivir. No, nuestra influencia debe ser positiva y cuando influimos a otros estamos ejerciendo liderazgo. Ahora dice, para lograr esto, el verdadero líder debe tener una fuerte inclinación a tomar la iniciativa de actuar. Oiga lo que le estoy diciendo, me encanta esto. Tal vez usted ya puede ver desarrollado en usted una de estas áreas, tomar la iniciativa. Oiga lo que le voy a decir y oígalo con mucho cuidado. Cuando usted ve una necesidad Déjeme decirle que Dios le está Llamando a hacer algo para llenarla ¿Oyeron? Usted se puede acercar Y me puede decir a mi pastor falta tal cosa Y yo le voy a decir ¿Qué va a hacer usted? Porque el Señor se la está mostrando a usted ¿Qué va a hacer usted? Yo ni siquiera la había visto Ustedes saben que los pastores no ven todas las necesidades ¿Verdad que no? ¿Lo sabían eso? No las vemos todas Porque nosotros no somos el cuerpo Somos parte del cuerpo Y es todo el cuerpo Quien concertado y unido A través de la función propia de cada miembro Crece Crece Usted me puede preguntar a mi pastor ¿Y por qué no crecemos más? Yo le puedo preguntar a usted ¿Y por qué no crecemos más? Amén Porque es el cuerpo Es el cuerpo Es el cuerpo Es el cuerpo. Ahora, voy adelante aquí con la otra imagen, por favor. Miren qué interesante. Esto está más fácil todavía. Esto está más fácil. La característica común de los líderes es la capacidad para hacer que las cosas se realicen. Me gusta esto, léalo conmigo. La característica común de los líderes es la capacidad para hacer que las cosas se realicen. Un líder es una persona que ayuda a que las cosas se Se lleven a cabo. Amén. De otra forma nos quedamos en puros sueños. De otra forma solo nos vamos en hablar y hablar y pensar y pensar. No, no. Hemos hablado mucho. Vamos a llevar a cabo lo que hemos dicho que queremos hacer. Ese es el líder. Ese es el líder. Yo me doy cuenta que usted en alguna área de su vida ha tomado una decisión Que ha hecho que algo suceda para bien suyo Y para bien de los que lo rodean Amén. Y eso es una bendición Amén. Amén Y usted me dice qué pastor Bueno Algunos llegamos a este país Y solo por la gracia de Dios llegamos a este país Y nuestra vida mejoró en muchas áreas No es cierto Amén. Díganme que sí Amén. O usted siente que desmejoró Si usted siente que desmejoró a mí no me gusta perder a nadie, pero tiene que devolverse a su país. De verdad, porque imagínese quedarse aquí para vivir una vida desmejorada. Usted tiene que vivir en un lugar donde su vida mejore. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Usted tiene que creer eso. Si usted no cree que aquí está mejor, algo está mal. Hay que cambiar algo para que las cosas mejoren. Si usted ha estado haciendo lo mismo y siempre produce lo mismo Tiene que cambiar de hacer lo que hace para que produzca algo diferente Amén Porque si sigue haciendo lo mismo va a producir lo mismo Si usted me dice no pastor la verdad es que aquí en este país yo no he visto progreso Algo está haciendo mal Y podemos hablar en mi oficina por eso puse el teléfono en el boletín Hay algo que debe cambiar En algo debe mejorar su vida en este país. Amén. Amén. Sus hijos ahora hablan inglés. Hello. ¿Verdad? Amén. Amén. Usted antes no decía nada en inglés. Ahora ya entiende. Ya entiende. Que no le pase como un hermano una vez después de una reunión de, de hombres. Nos fuimos para un lugar que se llama Sheddars a comer. Y pedimos allí algo de tomar todos. Un, un tecito de mango, un peach tea y todo. Y él pidió algo, él pidió café. Yo lo oí pidiendo café. Y cuando le llevaron, le llegaron, le llevaron una cerveza. Y todo lo volvemos a ver, ¿verdad? Y el hombre rojo, ¿verdad? No, no, no. Seguro pidió milk, leche, y seguro le trajeron Miller, ¿verdad? Alguna, alguna, algo hizo allá, algo hizo. Y lo molestábamos, le decíamos, hoy no, porque estás con nosotros, ¿verdad? Y, pero aprendemos a hablar, aunque a veces nos, nos equivocamos un momentito, pero aprendemos a hablar. Llegué yo a la bomba un día, a la gasolinera, a poner gasolina, y le digo yo al hombre, 20 dólares en pump 9. Y el hombre, ¿what? ¿Pump 9? ¿What? ¿Pump 9? Ay, oh, perdón, pump 9. <risa> a todos nos ha pasado algo así. La característica común de los líderes es la capacidad para hacer que las cosas se realicen. Actuar para que otros trabajen en un ambiente dentro del cual... Cada individuo que presta servicios bajo su dirección Se sienta animado y estimulado Hasta el punto en que se le ayude a descubrir Sus más plenas capacidades Para ofrecer una contribución significativa Todos tenemos algo para dar ¿Sabe por qué yo sé que usted tiene algo para dar? Porque si usted conoce a Jesús Usted es un bendito, una bendita del Señor Porque yo sé que el Espíritu Santo le ha dado dones Le ha dado talentos Usted tiene algo para dar Aquí en la iglesia lo hemos explicado más de una vez Lo que usted tiene para dar es una semilla A veces pensamos que las semillas Es solo dinero porque se nos habla en las ofrendas De que debemos sembrar y debemos sembrar y debemos sembrar Pero todo lo que usted tiene es una semilla Su sonrisa es una semilla Su buena palabra de bendición es una semilla Su talento es una semilla Lo que usted sabe hacer es una semilla Y hasta que usted lo siembre da fruto Usted se no lo puede dejar en su mano Usted puede decir Yo tengo aquí una semilla, yo sé cómo saludar a la gente, yo sé cómo enseñar, yo sé cómo cantar, yo sé cómo bendecir, yo sé cómo hacer este ministerio. Pero ahí tiene la semilla mientras está en su mano no crece. Hay que sembrarla y cuando usted siembra lo que usted sabe hacer usted obtiene fruto. Usted da fruto. Amén. Usted da fruto. Déjeme ir Un momentito, adelante, otra, otra más y voy a brincarme algunas cosas y la próxima semana vamos a ver más de esto. Pero yo quiero terminar aquí con algunas expresiones del liderazgo de Jesús que son muy bonitas. Dice este más, el liderazgo es el arte de movilizar a otros a desear, esforzarse por aspiraciones compartidas. Yo quiero motivarlos hoy, queremos ganar a nuestra comunidad y más para Cristo, amén. Es una aspiración compartida, ¿cierto? Queremos ser mejores para, para el Señor, amén. Aprender más de su palabra, ser llenos de su espíritu, ser más efectivos en la obra de Dios, amén. Esa es una aspiración compartida. Yo quiero verlo a usted prosperar. Como decía el apóstol Mis amados hermanos y hermanas Yo quiero que así como prospera su alma Usted sea prosperado en todo Amén Yo quiero eso para ustedes Es una aspiración compartida Es una aspiración compartida Usted sabe que hay necesidad en el mundo Y no las podemos llenar todas Pero queremos llenar y ayudar en algunas de ellas Es una aspiración compartida Entonces, ¿qué hace el líder? El liderazgo es el arte de movilizar a otros para que nos esforcemos por estas aspiraciones eh, compartidas. Amén. Amén. Y esto es lo que yo quiero que hagamos. Ahora, con Jesús, en el liderazgo de Jesús, y vamos a ir adelante, hijo, vamos a ir adelante hasta donde dice Cristo y el liderazgo en los evangelios. El método de Jesús en el liderazgo es un método maravilloso. Y estoy cuidando aquí mis minutos, Y todavía me quedan cinco minutitos, así es que yo quiero que vaya conmigo a Marcos 10.45, por favor. Marcos 10.45, Marcos 10.45. Usted ya conoce ese pasaje seguramente, usted ya conoce. El liderazgo de Jesús, el método de liderazgo de Jesús establece el ejemplo que nosotros debemos seguir. Me gusta esto, me gusta mucho. Dice Jesús, Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Mire lo que dice. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que dice, sino para servir. Diga conmigo, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué lindo ese pasaje. Qué lindo. Óigame. Óigame, la actitud de los ciudadanos del reino, de los ciudadanos del cielo, no estamos para ser servidos, sino para servir, servir. para servir. Amén. Saben que la pastora y yo, hasta hace pocos años, eh, y es aquí en Mundo de Fe, eh, donde más lo hemos experimentado, hemos tenido con ustedes la gracia, de que a veces nos sentemos en una mesa y ustedes nos sirvan. Y nos sentíamos tan raros al principio. ¿Por qué? Porque alguien, pastor, siéntese, quiere un postrecito, quiere un cafecito, quiere un pedacito de pan. Pastora, siéntese. ¿Por qué? Porque siempre nos tocó por muchos años servir. Una vez me recuerdo nosotros en una iglesia, mi esposa lavando platos y yo pasando, mapeando allí, ¿verdad?, Y, y pastor usted hace eso Pastor usted hace eso Toda la vida nos tocó Toda la vida nos tocó Toda la vida nos ha tocado Y nos seguirá tocando Y yo no quiero que me deje de tocar Yo quiero que también me toque limpiar el baño Yo quiero que también me toque barrer Me toca todavía barrer Yo quiero que me toque pasar el vacuum Yo quiero que me toque ¿Por qué? Porque eso me enseña que yo no estoy para ser servido sino para servir pero ustedes nos honran tantas veces cuando nos cuidan de esa manera y un día también a usted usted va a tener gente que le aprecie tanto que le va a cuidar a usted porque todos estamos para servirnos unos a otros para servirnos unos a otros eso es una bendición no podemos venir a la iglesia con la actitud de que voy a ver que me dan sino que la actitud es voy a ver que doy Cambiamos No solamente voy a ver qué recibo Sino también voy a ver cómo bendigo Amén Como Jesús No hemos venido para ser servidos Sino para servir Usted entra a la iglesia Y le dice al Espíritu Santo Aquí estoy Señor Para lo que tú me quieras usar Amén, Amén. Es una actitud Somos líderes Pero somos siervos Queremos influir en otros A través de nuestro servicio Queremos impulsar a otros Y no hacemos las cosas para que otros nos vean Las hacemos para que el Señor las vea. Pero eso es el ejemplo Cuando hacemos algo Otros tienen que ver el ejemplo Otros tienen que ver el ejemplo Lo hacemos con un corazón correcto Si usted lo hace O si yo lo hago para que otros me vean Ya obtenemos la recompensa La recompensa va a ser la admiración de otros Mire hermano cómo usa esa escoba Casi vuela con esa escoba Ya usted obtuvo la recompensa, pero usted lo hace para que el Señor le vea a usted. Ahora, en Juan 13, no lo vamos a leer, pero en Juan 13, capítulo 1, versículo eh, cap, eh, versículo 1 al 17, se describe el ejemplo del liderazgo de Jesús. ¿Lo recuerdan ustedes? Están todos ya en lo que llamamos la última cena, en el aposento alto, y entonces Jesús se dobla las mangas toma un, un, un, un trasto allí y toma un pañito y empieza a lavarle los pies a los discípulos. ¿Qué pasaba? Déjenme decirles. En aquellos tiempos las calles no eran como las nuestras, sino que eran calles llenas de polvo. Y cuando las personas llegaban traían sus pies con sus sandalias llenas de polvo. Si había llovido el asunto era peor. Imagínense ustedes caminar en esos barriales, ¿verdad?, Algunos lo recuerdan, caminar en esos barriales, ¿verdad? Y entonces el dueño de la casa, si tenía siervos, los ponía ponía uno o dos a la entrada de la puerta. Entonces cuando usted llegaba, usted se quitaba la sandalia o el siervo le quitaba la sandalia y entonces le lavaba sus pies y usted entraba con los pies limpiecitos. Si no había siervos, el dueño de la casa lo hacía. Ahora, era muy importante hacer esto. Era muy importante hacer esto ¿Por qué era importante? Porque cuando se sentaban a la mesa La persona que estaba al lado suyo Iba a ver sus pies No eran como lo pintan en la Santa Cena ¿Verdad? De Da Vinci, no, no, no no. Usted los ve allí en una cena Todos sentados, no, no Era una mesa casi al nivel del piso Y usted se recostaba sobre un cojín Entonces sus pies quedaban En la cara del otro Imagínese, usted volvía a ver y dice. Señor, verdad <risa> Usted podía mirar los pies del otro y sabía dónde, dónde había andado <risa> Ninguno de los discípulos Enseñados por Jesús Quiso tomar el papel De lavarle los pies a los otros Porque nos pasa muchas veces Queremos que nos sirvan Pero no queremos Servir Y oígame, en el asunto de lavar los pies, gracias a Dios porque hay guantes, ¿verdad? Y los agarramos así con guantes y con la manguera, ¿verdad? Se las llama así de largo, el agua. <ríe> sí, exactamente, con el power washer, ¿verdad? Pero oigan, Jesús, Jesús se levanta y lava los pies. Y luego se para y dice ¿Saben lo que he hecho? Otro hubiera dicho Yo les lavé los pies a ustedes Ahora ustedes tienen que lavármelos a mí Bueno, ¿y quién no hubiera dicho Que le va a lavar los pies al maestro? Todos queremos lavar los pies al maestro ¿A cuánto les gustaría lavar los pies al maestro? ¿Pero cuánto se los van a lavar al hermano que está a la paz? Ah, los agarré, ¿verdad? ¿Saben lo que he hecho? Pues así, les dice el Señor, ejemplo les he dado para que ustedes también hagan como otros. Yo no he venido para servir, sino para, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Quiero terminar con un pasaje que se encuentra en Lucas 22. Lucas 22. En el versículo 25 y 26. Se iban peleando los discípulos para ver quién de ellos era el más importante. Quién de ellos era el mayor. ¿Se imaginan qué discusión? Pedro decía yo. Porque el Señor hasta me cambió el nombre. Y me dio las llaves del reino. Juan decía no yo. Porque yo soy el discípulo al que Jesús ama. Ustedes lo notan a Juan cuando escribe el Evangelio ¿verdad? El discípulo al que el Señor amaba. Dice Juan. Pero oigan, Jesús les dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Yo he visto pastores que se enseñorean de la Grey. Yo he visto maestros que se enseñorean de su grupo. Yo he visto líderes que se enseñorean de su grupo. Y los que, los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino que dice, sea el mayor entre vosotros como el más joven, Y el que dirige, ¿cómo? El que sirve. Mis hermanos, yo quiero motivarlos hoy y durante estos miércoles vamos a estar compartiendo sobre liderazgo, sobre planeamiento, sobre ejecución, sobre administración, todo a la luz de la palabra de Dios. Para que sirvamos mejor. ¿Oyeron? Para que nos sirvamos mejor. Para que seamos más útiles en el reino. Jesús decía que debemos mirar a otros como superiores a nosotros mismos. Imagínense si en esta iglesia nos peleáramos hoy con una buena, eh, con un buen propósito, y todos dijéramos con un corazón humilde, mis hermanos, para mí es un privilegio, yo el más pequeño, estar entre ustedes tan grande. El orgullo se para firme y dice yo el más pequeño no si yo si tú Tú debes ser como el que sirve El primer lugar ya está ocupado Le pertenece al padre de toda gloria Los demás Hemos sido llamados para servir y A través de nuestro Servicio ejercer Una influencia positiva Para que otros Se inspiren a hacer el trabajo Y la obra del Señor, póngase de pie por favor Yo quiero orar hoy Si usted está aquí Si usted no tiene a Jesús en su corazón déjeme decirle que lo que usted más necesita Es que Jesús venga a su vida Solo Él puede darte una nueva vida Solo Él puede cambiarte Solo Él puede darte vida eterna Y si tú la recibes como tu Señor y Salvador El Padre te va a dar perdón de pecados El Padre te va a dar vida El Padre te va a dar el derecho De ser llamado su hijo, su hija Así es que si tú no tienes a Jesús Y quieres orar conmigo Dile Padre en el nombre de Jesús Yo te pido perdón por mis pecados Lávame, límpiame Lléname Te necesito Dile yo recibo a Jesús como Salvador Yo Señor Yo que soy pecador Señor Recibo a Jesús Como mi Salvador, declaro, confieso que Jesús es el Señor de mi vida, dile a Jesús ven a mi corazón, ven y sálvame Señor, yo te abro mi vida, mi corazón, yo me entrego a ti Señor, ven y dame la vida eterna que tú, que tú has prometido, dile ven Jesús que yo te necesito. Tú estás aquí hoy Te has sentado Y no estás sembrando esa semilla Que Dios te ha dado Yo quiero desafiarte, Yo quiero animarte Para que hagas un propósito hoy El de decirle al Señor Señor me has llamado a servir Y yo Señor Voy a hacerlo Voy a orar Voy a buscar tu palabra Voy a servirte Voy a conocer Señor Voy a aprender Señor Voy a venir y voy a capacitarme Para que tú me uses Y mi servicio sea productivo Sea efectivo Señor Dile al Señor yo me pongo Señor Delante de ti Y vamos a cantar y vamos a orar Y si hay alguna necesidad Y tú quieres venir aquí adelante Para que oremos por ti Ven Y si tú tienes un compromiso que hacer con el Señor y decirle al Señor, úsame, venga también. Y si usted ha hecho la oración para recibir a Jesús, venga también. Queremos orar por su vida. Necesito más